Que los ciudadanos de Onda Ribía conozcan su patrimonio, porque muchas veces cuando van andando por la calle los edificios nos hablan, tienen escudos, tienen inscripciones en las piedras, que nos dicen qué ha pasado ahí, quién ha vivido ahí y por qué ha puesto ese tipo de inscripción o ese escudo en, en la ciudad. Que Onda Rivía es un museo de heráldica vivo, ya quiero resaltarlo, eh, porque la gente me parece a mí que no son conscientes de, bien haces una foto cuando se casan, pero no son conscientes de la importancia patrimonial que tiene esta ciudad.